Muy buenos días, no es la primera vez que vengo al colegio y en realidad hace bastante que no venía, creo que hace tres, cuatro años. Ustedes eran muy chicos, si estaban en el colegio eran muy chicos. Estarían en primero, no sé. Y voy a hablar sobre el origen del universo. La idea es exponer eh, las teorías que hubo sobre el origen del universo de tipo filosófico científico y en particular la, el modelo para hablar con propiedad el modelo del big bang y la idea es hacer una exposición científicamente correcta pero con la pretensión de dar una mirada que vaya más allá de lo meramente científico natural. O sea, una mirada filosófica y teológica acerca de todo esto. La importancia va a ir apareciendo a medida que se desarrolle la, la charla, la conferencia, en la cual va a haber muchísimas digresiones. Tengo un pizarrón o algo, ese... Bueno, perfecto lo voy a tener que usar abundantemente antes que nada una observación de la mayor importancia como van a ver haremos una exposición de teorías físicas de gran complejidad algunos se preguntará si es lícito hacer esto bueno en principio estoy convencido de que es posible hacer una exposición cualitativa de las teorías científicas modernas de tal modo que puedan ser comprendidas por una persona medianamente culta e inteligente obviamente que no vamos a entrar en grandes detalles pero dar una idea es posible y esto porque es importante Para contrarrestar una tendencia de la ciencia moderna, que para mí es, es mala, que es la de rodearse de una jerga y una notación matemática impenetrable para el lego. Digamos, la ciencia tiene que hacer eso. La ciencia moderna está basada en una matem matematización de la realidad, del universo físico, desde cara a en el adelante. Forma parte incluso de su estructura misma, Pero el problema es que eso puede convertirse en un impedimento para gente que no tenga conocimientos matemáticos, por ejemplo. Y está comprobado que un porcentaje muy pequeño de la gente eh, tiene habilidades, tiene posibilidades de hacer abstracción matemática. O sea, todos podemos hasta cierto nivel, pero está medio comprobado que llegar a una abstracción matemática profunda es para un 5% de la población. Más o menos no es que sean más o menos inteligentes yo soy enemigo total de eso es más aquel del cual tomé este dato eh, quiero el profesor tom rené tom medalla field o sea pero nobel de matemática de field es el equivalente del nobel para matemática justamente decía esto para evitar que se imponga a la gente Estudios matemáticos que muchas veces no, ni le interesan ni están demasiado capacitados para hacer. La inteligencia va por otro lado, no va solamente por la matemática. Va por la matemática, pero por otros campos también. Esto es importante, porque a veces se exacerba el tema de la matemática. Es muy importante, a mí me encanta la matemática, pero sé que tiene sus límites. Les cuento algo muy concreto. Yo estudié en exactas, en la UBA. Y cuando yo entré, eh, compartían con nosotros las materias iniciales de matemática y física biólogos. Chicos y chicas estudiaban biología. Y yo vi como cantidad de personas que tenían vocación para biología se frustraron. ¿Por qué? Porque no podían acceder al nivel de los cursos de física y matemática que les imponían en exactas en aquella época. No sé cómo estará ahora la cosa, pero no creo que haya cambiado demasiado. Pero eso es un disparate. Uno no tiene que cursar análisis 3 en variable compleja para poder ser un buen biólogo. No es imprescindible. Más con las herramientas, computaciones que hay actualmente. Basta una idea general. Entonces hay que tener cuidado con esa excesiva matematización. Es un comentario que hago hacia el pasar. Pero está muy metido esto. Bueno, yo creo que uno puede separar los jaraxas matemáticas y dar una idea cualitativa de qué es lo que está pasando, aún en temas muy matematizados como es este del origen del universo. <coughs> y el tema es que entonces, ¿qué es lo malo de esto? Que los científicos se aprovechan en cierto sentido de esta cuestión, porque entonces, ¿cuál es la, <coughs> la actitud <coughs> de una persona que no tiene acceso a esto, una obediencia ciega, una fe ciega en lo que dice el científico. Y eso es lo que vemos habitualmente. Dijo un científico de Estados Unidos tal cosa, y la gente dice, "Ah, debe ser cierta. Es de la universidad de tanto, Estados Unidos tiene tantos títulos, debe ser cierta." Yo creo que uno tiene que ser un poco más cuidadoso. Lo que pasa es que uno puede no tener elementos de juicio para juzgar si es o no es cierto. Pero entonces, que del tema de que uno está como sometido por una fe realmente irracional a aceptar lo que él dice. Bueno. Una observación sumera del cielo nocturno nos da una impresión de inmutabilidad. El cielo siempre igual, las constelaciones siempre en su lugar, la sucesión a lo largo del año de las distintas posiciones de las mismas, Y los planetas que dentro de este esquema son seres errantes que eso significa planetes en griego errante ya o sea, los antiguos sabían que los planetas describían unas evoluciones en el cielo distinto de el cielo de las estrellas fijas que siempre que se presentaba igual pero la cuestión es que la impresión general es de inmutabilidad <coughs> En correspondencia con esto, la primera teoría cosmológica fue la del estado estacionario. Aclaro que la palabra cosmología, cosmológico, la voy a usar en el sentido que tiene actualmente, no en el sentido original. El sentido original fue acuñado por Christian Wolf, un filósofo alemán del siglo 17-18 XVII, y tenía el sentido de filosofía de la naturaleza. El sentido actual es ...rama de la física que estudia el origen del universo. Según esta teoría de estado estacionario... ...el universo ha sido... ...y es siempre igual. O sea, un universo estático... ...mal llamado eterno... ...yo lo llamaría sempiterno... ...siempre existente. Por ejemplo, eh, es el universo de Aristóteles... ...de la visión de Aristóteles las esferas de Aristóteles, que era la, la visión griega antigua y un universo que existió siempre. Comento de pasada, que es un tema que después voy a voy a profundizar un poco más. Esta teoría se contrapone a la visión cristiana creacionista, que afirma el origen del universo ab inicio temporis, o sea, Un universo que tiene un inicio en el tiempo hay un primer momento a partir del cual el universo existe y demás sigue existiendo esto en la visión cristiana había por tanto una contradicción clara entre lo que la ciencia afirmaba acerca de lo que el universo es y lo que la fe decía y este es un tema muy importante no porque ustedes saben muy bien que se presenta actualmente y en realidad la cosa lleva mucho tiempo, no es del siglo 20 ni del 21 sino que es muy anterior un conflicto entre la fe y la razón porque digo que esto es antiguo, es muy antiguo mucho más antiguo que ustedes se, pre se preguntan este conflicto por ejemplo se planteó en el siglo 12 cuando empiezan a conocerse las teorías de Aristóteles, la doctrina de Aristóteles, que no era muy conocida en el mundo árabe, en el mundo judío, en el mundo cristiano. Y bueno, se produce un, un choque porque el universo aristotélico es sempiterno. Mientras que la visión judío-cristiana e incluso islámica indica un inicio en el tiempo. Y por ejemplo, esto se le planteó a un filósofo judío como Maimónides, filósofo judío del siglo 12. Y justamente él trató de encontrar una explicación racional para explicar la disidencia por lo menos aparente que había entre el dato científico y la fe, la fe judía en el caso de él. Y después el programa pasó en el siglo 13 a el medioevo cristiano. Y tuvieron que lidiar con esto San Buenaventura, franciscano, San Alberto Magno, el maestro de San Tomás de Aquino. Porque es algo muy serio. Si a mí la ciencia me dice una cosa, con todo el peso que la ciencia tiene, y la fe me dice otra, estoy en problemas. Estoy en serios problemas. Y bueno, yo personalmente traté de realizar una síntesis. Yo empecé siendo científico. Yo me recibí de físico y después entré al seminario. Igual yo era siempre fui cristiano, católico pero después entré al seminario, y por así decir, tuve que realizar en mí una síntesis y primero explicarme a mí, o sea, responderme a mí esas preguntas para después intentar explicárselo a otros. Así que es un poco, en cierta forma, algo autobiográfico, autorreferencial. Yo lo que doy, lo que expongo es aquello, el fruto de mis cavilaciones de unas cuantas décadas. Y lo importante es que es posible llegar a una solución. Por uno yo, personalmente, he llegado y creo que es posible hacerlo. Bueno, estaba la teoría del estado estacional. El universo fue siempre igual. Siempre igual, es estático, no cambia. El universo es, siempre fue. E incluso no tiene demasiado sentido hacerse preguntas sobre de dónde viene porque es un dato de la realidad es y se acabó a comienzos del siglo 20 comienza a surgir una teoría alternativa un segundo modelo cosmológico a partir de las observaciones de Edwin Hubble Lo voy a notar Este era un astrónomo norteamericano, posiblemente el más grande astrónomo de la historia, y era era abogado, era astrónomo aficionado. Le prestaban el telescopio y él hacía sus investigaciones. Hubble descubrió un hecho enorme, hacia 1925-1930, descubrió que el universo se extiende más allá de nuestra galaxia local de la Vía Láctea. Hasta entonces, hasta Hubble, no se sabía que había otras galaxias. Se creía que la única galaxia era nuestra, la Vía Láctea. Se creía que los objetos estelares conocidos como nebulosas, por ejemplo Andrómeda, Eran parte de la Vía Láctea, eran conjuntos estelares que estaban dentro de la Vía Láctea. Hubble se dedicó a estudiar estos objetos y descubrió que en realidad eran galaxias distintas de la nuestra que se encontraban a enormes distancias y que la Vía Láctea era simplemente una de muchísimas ostras. Bueno, acá vamos a empezar con las digresiones, que van a ser muchas. Una cosa que quiero decir así de pasada. Eh, eh, estoy convencido que estamos en la era dorada de la astronomía. Ustedes no tienen idea la cantidad de cosas que se descubrieron en la astronomía en los últimos 30 años, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años. O sea, se descubrieron entidades o objetos de los cuales el hombre no tenía la menor idea y esto yo lo, lo, lo fui viendo en mi vida porque a mí de chico me gusta mucho la ciencia leía libros de astronomía y cuando yo veo ahora lo que se ha descubierto en los últimos 30 años es, es realmente extraordinario una de las razones es por los telescopios que se ha podido poner en órbita roda de la tierra Ustedes saben que ahora hay telescopios espaciales, es un satélite tiene un telescopio, un detector, que detectan en diferentes frecuencias, no solamente en el visible, en la luz visible, sino en otras frecuencias que vamos a hablar después. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un telescopio espacial? La ventaja es que, a pesar de que el álbum sea chico en comparación con los telescopios de la Tierra, no está el efecto de la atmósfera que difunde que eh, tapa oscurece enormemente la luz que viene de otros de otros planetas galaxias o lo que sea entonces yo no tengo no tengo filtros si pongo un telescopio fuera de la atmósfera y eso es lo que se ha logrado estuve hablando de galaxias bueno hay que dar, en forma somera, una idea de la estructura del universo tal cual se sabe actualmente. Las estrellas del universo se encuentran agrupadas de a miles de millones en galaxias. Por ejemplo, se calcula que nuestra galaxia local, la Vía Léctea, tiene 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones de No cien millones, ni, mi, ni un millón, cien mil millones de estrellas. Y se calcula que hay cien mil millones de galaxias. Cien mil millones de estrellas en cada galaxia y cien mil millones de galaxias. ¿Se entiende? A su vez las galaxias se agrupan en cúmulos de miles de galaxias y estos a su vez en supercúmulos. Se cree que hay unos 10 millones de supercúmulos. Sus tamaños llegan a los cientos de millones de años luz. Guanaca bueno, apareció la palabra año luz. La palabra año luz no es la año luz no es una unidad de tiempo, sino de distancia. la distancia que recorre la luz en un año. Unos 9 billones de kilómetros, 9 millones de millones de kilómetros. Por ejemplo, la, la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene un diámetro de 100.000 años luz. O sea que la luz tarda 100.000 años de llegar de una punta a la otra de la galaxia. Voy a hacer un dibujito de cómo la estructura del Universo Porque va a venir bien para después. Sigue le pido que recuerden lo que voy a hacer ahora. prometo lo he, lo he decidido ¿eh? para la próxima vez preparar un buen powerpoint me han decidido un ex alumno mío que fue a la charla de la UNSTA me dice, padre nos sentamos juntos y hacemos un powerpoint Pasado, voy a tener que esperar el verano para hacerlo pero lo voy a hacer, así que la próxima voy a hacer powerpoint bueno eso sería estructurar un universo a diversas a diversas escalas el círculo de la izquierda sería el, la escala a la escala más, más más grande del universo lo que hay así en forma difuminada son súper cúmulos que tienen millones de el siguiente cúmulos o sea cada vez que pongo un, un, un, un lente amplio el siguiente o sea, eso es lo más grande mediano, más chico. El cúmulo está formado por galaxias, galaxias como la nuestra, que son discos formados por estrellas, cientos de miles de millones de estrellas, más denso en el medio, más enrarecido hacia los extremos. Las galaxias rotan, se mueven dimensiones Dijimos que el diámetro de la Vía Láctea era de 100.000 años luz. El Sol se encuentra, o la Tierra se encuentra, a 7 minutos luz de, de la Tierra, del Sol de la Tierra. La luz del Sol tarda 7 minutos en llegar del Sol a la Tierra. La estrella más cercana a nosotros, próxima a Centauri, está a 4 años luz. La galaxia de Andrómeda está más o menos a 2.300.000 años luz, que es la galaxia más cercana a nosotros. Y acá hay una cosa de mucha importancia. Este hecho de que la luz sea al mismo tiempo el ente más veloz del universo, porque nada, ningún ente material se mueve a mayor velocidad que la de la, la de la luz. Esto fue establecido por Einstein a principios del siglo 20 y no se ha encontrado refutación hasta ahora. Entonces, la luz al mismo tiempo, el lente más rápido del universo, pero es lento a escala cósmica. Es muy lento a escala cósmica, lentísimo piensen que las, las galaxias más distantes de nosotros están a 10 mil millones o 12 mil millones de años luz y eso que implica implica algo de enorme importancia eso hace que la astronomía sea como una especie de túnel del tiempo yo puedo observar lo que ha pasado lo que ha ocurrido en el pasado y verlo ahora pues cuando llega a mí luz de una galaxia 5 mil millones de años luz yo veo lo que ocurre hace 5 mil millones de años entonces según la distancia que están las cosas yo tengo como un desfasaje un delay temporal y puedo observar la evolución del universo porque la distancia implica un delay temporal eso es muy interesante pero enormemente interesante porque me permite hacer especulaciones bastante bastante seguras de cómo son las cosas. Yo puedo observar cómo fueron las cosas en el pasado. Puedo observar cómo se produce la evolución de las estrellas. Puedo saber que las estrellas pasan por una infancia, una madurez y que finalmente terminan. ¿Por qué? Porque veo a diferentes distancias estrellas en diferentes estadios. Si es de nacimiento, de desarrollo o de fin, de colapso de una estrella entonces ya no es una mera especulación no no puedo tener un fundamento en la realidad para poder hacer la especulación que es fundamental en ciencia ¿Mm? bueno volvemos a hubble que estaba con su telescopio clasificando nebulosas o sea galaxias y en esa tarea Hubble hizo una, una, un descubrimiento de enorme, bueno, palabra enorme queda chica, porque es invalorable el descubrimiento que hizo. Lo voy a decir en difícil y después lo voy a explicar. Descubrió el corrimiento al rojo en el espectro de emisión de las galaxias. Bueno, acá va a haber que hacer otra explicación. El espectro electromagnético qué es eso la luz es un fenómeno que puede explicarse en forma ondulatoria la luz está formada por ondas llamadas ondas electromagnéticas que tiene una determinada longitud de onda de nodo a nodo el espectro o sea la variación completa del, del campo electromagnético va desde las ondas electromagnéticas de acuerdo a la longitud de onda van desde los rayos gamma hasta las ondas largas aquí está la luz visible infrarrojo ultravioleta ondas cortas, rayos X, o sea, todo esto es lo mismo, la única diferencia es la longitud de onda. Acá es longitud de onda pequeñísima, del tamaño del núcleo atómico, los rayos gamma. Cada vez más larga, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, onda larga, onda onda corta, onda larga. Fíjense que nosotros vemos una ranura de todo el espectro. Esto que estamos viendo nosotros es una ranura pequeñísima en todo un espectro que va de los rayos gamma hasta las ondas largas. Las largas tienen cientos de metros de nodo a nodo. Acá tiene el tamaño del núcleo atómico. Hay animales que ven, que son así, las ultravioleta al infrarrojo, nosotros vemos solamente esta... Bueno. Todo ente físico está emitiendo continuamente ondas electromagnéticas. La longitud de onda depende, entre otras cosas, de la temperatura. En este momento estamos emitiendo nosotros, si cerramos todo, traemos una cámara de infrarrojo, vamos a aparecer todos brillando. Pues estamos emitiendo luz infrarroja en este momento nosotros. O sea, además de la luz que rebota en nosotros, la visible, estamos emitiendo luz infrarroja. Entonces todo cuerpo emite luz y se conoce por el, la termodinámica ¿Qué longitud de onda le corresponde a cada temperatura? Eso se sabe. Bueno. Segunda cuestión que hay que explicar ahora. El efecto Doppler. Doppler es un físico alemán. Cuando un, una fuente emisora de ondas se acerca un receptor, o sea, viene en movimiento, la longitud de onda se acorta. Es como que la, el tren de ondas se va pelotonando, se comprime. Cuando se acerca hacia mí. Cuando se aleja, se alarga, se estira. Es lo que pasa en el autódromo. ¿Vieron? ¿Los coches de Fórmula 1? Bueno, eso es el efecto Doppler. Cuando se acerca es más agudo, cuando se aleja es más grave. Cuando se acerca, los trenes de onda se apelotonan. Cuando se aleja, se alejan los trenes de onda. ¿Qué quiere decir esto? que Y esto ocurre para cualquier fuente emisora de ondas, tanto de sonido como de luz. Bueno. Ya se sabía a fines del siglo XIX, principios del 20, se conocía perfectamente, que uno puede, o sea, una cosa importante, cada elemento de la tabla periódica tiene un espectro electromagnético propio que es como una huella digital. Uno sabe que si pone a emitir sodio va a aparecer a 5000 angstroms dos líneas características del sodio y que son inconfundibles, y están a una determinada longitud de onda. O sea, ¿cómo se hace esto? Se mete luz por un prisma, se lo amplía y se va determinando la longitudes de onda, y que aparece en cada elemento. Cada elemento tiene como una huella digital, característica, de, entonces, así se conoció la estructura de, de las galaxias y de las, de las estrellas, o sea, ¿de qué están hechas? Yo recibo la luz, la descompongo y sé... ¿De qué elemento se compone la estrella o el ente que estoy viendo? Porque eso es así. Cada elemento emite y tiene su huella digital. A determinada eh, eh, eh, longitud de onda característica. ¿Qué pasa si ese ente se acerca o se aleja de mí? A velocidades importantes. no Bueno, va a ocurrir que esas líneas se van a correr en un sentido o en otro. Si se aleja, se van a correr hacia el rojo. Si se acerca, se van a correr hacia el azul. Según que la sea grande o sea corte. Bueno. ¿Qué fue lo que encontró Hubble? Para su sorpresa, encontró que los espectros de las galaxias estaban todos corridos hacia el rojo todos los espectros de las galaxias espectros que él conocía con precisión a qué longitud de donde tenían que estar las líneas están todos corridos hacia el rojo y inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando esos entes se estaban alejando de nosotros en, se encontró entonces con el espectáculo de una universal expansión del universo encima con la siguiente ley cuanto más lejos está un ente más rápido se aleja de nosotros incluso encontró una regla de proporcionalidad es directamente proporcional doble distancia doble velocidad triple distancia triple velocidad 10 veces más lejos 10 veces más rápido un universo en expansión o sea que era La, la contradicción completa del universo del modelo de estado estacionario él había ido a buscar un universo estático y se encontró con un universo dinámico en expansión por este fenómeno del corrimiento al rojo esto se conoce como ley de hubble. Puede decirse que el modelo de estado estacionario comenzó a tambalearse, pero se puede decir que estaba herido de muerte, mucho más no se sabía. Bueno, esto que, que acabo de decir es el, el primer apoyo experimental de lo que va a ser dentro de un rato, lo voy a exponer, el modelo del Big Bang. Esto es algo muy importante, o sea, una teoría científica debe tener apoyos experimentales, si no, es una pura especulación que podrá ser o no muy elegante, pero si no tiene apoyo experimental no es válida, es fundamental el apoyo experimental. Bueno, el modelo Big Bang tiene tres apoyos experimentales fuertes. El primero es este de la expansión universal humana del cosmos. Vamos a ver el segundo apoyo experimental. Hay que esperar al año 1964. Y como ocurre muchas veces en la ciencia, este descubrimiento fue casual. Bueno, de hecho también, Hubble no esperaba encontrarse con esto. O sea, muchos, muchos, no todos, es parte y parte, de los descubrimientos de la ciencia son casuales. Muchas veces se descubre algo casualmente, digamos, se encuentra un nuevo tipo de fenómenos y después se empiezan a estudiar, intencionalmente. Pero se da muchas veces sorpresas grandes. Bueno, en el 64 una gran sorpresa. Dos radioastrónomos norteamericanos, Arno Pencias y Robert Wilson, se encontraban trabajando en receptores de microondas para su uso en radiotelescopios. Vamos a traducir esto al castellano dijimos que la luz era onda electromagnética, son ondas electromagnéticas que tienen todo ese espectro bueno hay lo que se llama radiotelescopios, o sea, no solamente telescopios de luz visible yo tengo dos lentes o un espejo y viro sino que también puedo analizar ondas de radio vieron esos que tienen un plato gigantesco con un receptor adelante incluso en expandidos en decenas de aparatos, en varias hectáreas. Bueno, esos son radiotelescopios. Estudian ondas de radio emitidas desde la galaxia o desde fuera de la galaxia de todo el cosmos. Bueno, todos los científicos estaban trabajando para la VEL para perfeccionar eh, el tema de, de, del, de la observación con radiotelescopios. Estaban midiendo la intensidad de las ondas de radio emitidas por nuestra galaxia cuando se encontraron que a determinada longitud de onda había un ruido de fondo electromagnético isótropo que interfería en las mediciones. Isótropo quiere decir que venía de todas las direcciones. De repente, a determinada longitud de onda había un chillido. Bueno, ¿qué pensaron inicialmente? Acá hay alguna interferencia, tenemos una mala conexión, Entonces a revisar los cables, a ver si la Tierra que tienen en buena o sea, todo lo que tiene que hacer un científico para minimizar la interferencia que puede haber en una observación. Bueno, probaron todo y no lograban eliminarlo. Y llegaron a la conclusión de que se trataba de una emisión de ondas electromagnéticas equivalente al de un cuerpo negro a 3 grados por encima del cero absoluto, proveniente de todas las direcciones del espacio. Habían descubierto el fondo de radiación de microondas. Bueno, vamos a traducir esto serenamente al castellano. Me voy a apoyar en lo que dije hace un rato. Todo cuerpo, todo cuerpo material emite ondas electromagnéticas en función de la temperatura. El espectro, o sea, el tipo de longitud de onda que emita depende directamente de la temperatura. Bien dije cero absoluto, ¿qué es el cero absoluto? es la menor temperatura posible o sea la temperatura puede crecer indefinidamente puede llegar a ser de 20 millones de grados en el centro del sol pero no puede decrecer indefinidamente hay una temperatura mínima que equivale a la detención molecular pues la temperatura depende del movimiento de las moléculas Más temperatura, más agitación molecular. Menos temperatura, menos agitación. El límite va a ser la casi inmovilidad. Eso se conoce como cero absoluto. Son No es mucho frío. 273 grados bajo cero. Es muy poco. Puedo tener 20 millones de grados en el centro del sol. O más en estrellas más grandes. 273 bajo cero, el cero absoluto. se sabe a cada temperatura que eh, emisión le corresponde, como dijimos. Bueno, lo que encontraron estos científicos fue que la emisión esta de microondas correspondía a un objeto a 3 grados por encima del cero absoluto repartido en todo el universo. Lo llamaron fondo de radiación cósmica de microondas. Y por este descubrimiento recibieron en 1978 el Premio Nobel de Física. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué es este fondo de radiación cósmica de microondas? Sería algo así como el eco de la creación, el calor fósil de la gran explosión que creó el universo hace unos 14.000 millones de años. Sería la temperatura que quedaría de la conflagración inicial. O sea, en el espacio hay una temperatura repartida, ya veremos de qué, que está tres grados por encima del cero absoluto. La idea es que el universo, al expandirse, se va enfriando. Es lo que se conoce como expansión adiabática. Yo tengo un gas, lo hago expandir sin intercambio de, sin intercambio de calor y la temperatura desciende con la expansión. Así funciona la heladera. La heladera nuestra, en nuestras casas, funciona expandiendo un gas ese gas al expandirse se enfría en frío con la heladera y después sigo con el circuito la expansión adiabática es la, el fundamento de la heladera bueno el universo se va enfriando al expandirse bueno corrimiento al rojo de las galaxias radiación de fondo cósmico de microondas Estos dos datos observacionales son el fundamento empírico del modelo del Big Bang. Big Bang significa gran pum. La gran explosión, y fue un chiste. Fue un chiste que eh, acuñó un astrofísico inglés que no creía en el Big Bang. El tercer dato me lo reservo para dentro de un rato. dos cuestiones intermedias es fundamental distinguir siempre en ciencia lo que es empírico u observacional directo de lo que es teorético o interpretativo o sea una cosa es el hecho físico que yo puedo medir y repetir si tuviésemos instrumental adecuado podríamos en este momento hacer las observaciones y confirmar estos dos datos esto se puede confirmar pero una cosa es lo que yo mido y otra cosa es cómo lo interpreto y cuál es el modelo teórico que utilizo para explicarlo etcétera etcétera son dos cosas distintas porque aclaró esto porque a veces no se aclara a la gente qué es una especulación y qué es un dato confirmado. A veces se le presenta, por por este tema de la, de la ciencia moderna, se le presenta a la gente, al vulgo, eh, cosas que son meras especulaciones, con más o menos fundamento. Bueno, lo importante es dar lo veran, verdaderamente verificable y lo verdaderamente conclusivo a partir de lo verificable, y después vendrá lo puramente hipotético es un buen momento para rescatar del olvido a quien en realidad fue el padre de la criatura, o sea, el primero en postular la teoría de la gran explosión. Nos referimos de un sacerdote, sacerdote belga, Georges Lemaitre, Salud del Católico, nacido en 1894 y muerto en 1966. Inclusive él, por su cuenta, postuló la ley de Hubble dos años antes que Hubble, la ley de la, de la expansión creciente con la, con la distancia. Lamentablemente no se le ha dado el crédito que merece por su aporte fundamental a la cosmología, siendo que fue muy resistido por el establishment científico inicialmente. Bueno, acá hay algo que es importante decir. La gente cree en general que el científico es una persona muy abierta, muy racional, muy muy dispuesta a aceptar cosas nuevas. Eso eso es falso. El establishment científico es básicamente conservador y se resiste fuertemente a la aparición de nuevas ideas. Hay hay un epistemólogo un filósofo de la ciencia llamado thomas kuhn que ha estudiado esto y habla de paradigmas o sea, las, las ciencias las diferentes ciencias tienen paradigmas o sea modelos de la realidad en diferentes áreas y esos paradigmas en general son resistentes y en general la comunidad científica es reacia a aceptar el reemplazo un paradigma por uno nuevo Entonces, por ejemplo Se producen choques de paradigmas. El paradigma del Estado Estacionario o el modelo del Estado Estacionario era un paradigma. El Big Bang, el modelo del Big Bang, es un nuevo paradigma. Inicialmente fue muy difícil que se lo aceptase. Hubo una enorme resistencia. Es más, fíjense que entre los descubrimientos de Hubble, 1930, y los de Penzias y Wilson, 1964, en el medio... La mayor parte de la comunidad científica no aceptaba que el universo no fuera estacionario realmente el descubrimiento de pensias y wilson en 1964 fue el, el shock que permitió que la comunidad científica empezara a aceptar la posibilidad de que hubiese una expansión del universo otra cosa importante que no es nada obvia Porque ahora yo les hablo del Big Bang, de la expansión universitaria, a ustedes les parece razonable. Hace 50 años no era nada razonable. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en el cielo no veo una expansión. Veo el mismo fenómeno todos los días. ¿De qué expansión me están hablando? Si veo siempre lo mismo. Y si veo cartas eh, astronómicas de los chinos y veo que las estrellas están en el mismo lugar. Entonces las cosas no han cambiado en cientos o miles de años. ¿De qué expansión me hablan? Es muy complejo, o sea, implica una superación muy grande del dato sensible inmediato, concebir esto. Yo si diría ciencias en un colegio, yo insistiría en esto, porque hay un, hay un, un error de perspectiva muy grande. te toman el libro de ciencias y les presentan una cantidad de cosas que ustedes dicen, ah, pero es así, es obvio. No, no es nada obvio. No es nada obvio, uno tiene que ver cómo pensaba el hombre, lo que le costó al hombre comprender ciertas cosas. que El tema del heliocentrismo y el geocentrismo. Si yo veo salir el sol todas las mañanas, ¿cómo que la Tierra se mueve alrededor del sol? mi sentido me dicen otra cosa. No es nada fácil darse cuenta de eso. Uno tiene que tener mucho respeto y no decir, ah, nosotros ahora sabemos todo. No, no, no sabemos porque hubo mucha gente que estudió y nos convenció de ciertas cosas y en definitiva bueno no todos lo van a hacer uno tiene que ser capaz de desarmar el proceso y entenderlo eso ya es si uno quiere estudiar ciencias para convencerse para convencerse a mí por lo menos a mí no me convence fácilmente yo en general quiero pruebas y que me convensan y me den buenas pruebas, si no no lo voy a aceptar así nomás. Que me convensan. Bueno, la cuestión que Le Metre venía diciendo otras cosas y se le reían. Era muy amigo de Einstein, y Einstein durante años se resistió a la teoría de Le no aceptaba Einstein lo que decía Le Metre. Finalmente un día en una conferencia, se puso de pie y dijo en presencia de todos, esta es la más bella y satisfactoria explicación de la creación que he escuchado. Realmente Einstein le dio la razón a Lemaitre. Bueno, seguimos. Dijimos que el universo se va expandiendo con el correr del tiempo eso quiere decir que si nosotros retrocedemos hacia el pasado como pasando la película al revés al ir hacia el pasado el universo sería cada vez más pequeño y las galaxias estarían unas cada vez más cerca de otras pasando la película al revés y al mismo tiempo ese universo sería más caliente será más pequeño y más caliente extrapolando al límite el universo estaría todo contenido en un punto del cual habría provenido todo. Y acá viene lo notable, y es que, en consecuencia, para intentar describir el universo en instancias tan primitivas, dado lo pequeño del mismo, será necesario recurrir no sólo a la astronomía, como hasta ahora, sino también a la física de lo muy pequeño, a la llamada mecánica cuántica. La física de las partículas elementales. O sea que en cosmología se da en la mano la macro y la microfísica. porque Para estudiar estadios muy antiguos del universo, dado lo pequeño, tengo que recurrir a la física de lo muy pequeño. ¿Se entiende? O sea que ahora tendremos que incursionar suave, le, suavemente y levemente en el mundo de las partículas elementales, y acaba a haber una gran digresión que van a tener que soportar. Aunque sea por meros conocimientos de divulgación científica, sabemos que los entes materiales están compuestos de átomos. En realidad, y esto que voy a decir ahora no lo puedo explicar en detalle, requeriría una conferencia completa los entes materiales no se componen de átomos, en realidad se descomponen en átomos, o sea en general que nos dicen las cosas están compuestas de átomos, no no es correcto eso, los átomos son el producto de desagregación de las cosas o sea lo que queda después de haber roto las cosas ¿qué quiero decir con esto? estoy enfatizando la unidad sustancial de los entes, o sea que un ente corpóreo no se explica solamente por ser un conjunto de átomos. El todo es más que la mera suma de las partes. Pero esto sería para otra conferencia muy extensa de bastante complejidad. Los seres materiales se descomponen en diversos niveles de agregación cristales moléculas átomos partículas elementales y cada nivel es inexplicable por las solas leyes del, del, del nivel inferior supuesto esto hagamos un poco de historia hacia fines del siglo 19 con la clasificación de mendeleev conocen la tabla periódica la, la ven en el, en, el, en el colegio la tabla periódica de los 92 elementos o sea se logró reducir la multiplicidad de sustancias materiales a 92 elementos formados por un solo tipo de átomos, desde el hidrógeno hasta el uranio, la tabla periódica. ¿Por qué tabla periódica? Porque Mendeleev consiguió organizarlos de acuerdo a propiedades. Los elementos de estar en una columna tienen propiedades parecidas. No se sabía en aquella época por qué. Después se supo que se debe a que tienen el mismo número de electrones en la última capa de Valencia, pero en fin. Entonces, comienzo del siglo 20 se postula primero y se descubre la existencia de átomos. O sea que los elementos se descomponen en átomos primordiales. El hidrógeno en átomos de hidrógeno, el carbono en átomos de carbono el uranio en átomos de uranio y a su vez eso es toda una, una, una conferencia yo tuve una conferencia preparada sobre el bosón de Higgs, la partícula divina donde explico a una historia desde el electrón al, al bosón de Higgs cómo se fue descubriendo año por año prácticamente las diversas partículas elementales y esto es muy importante descubrir cómo se dieron genéticamente las cosas ayuda a entender, ¿por qué? Pues si yo, yo presento las cosas así, no ustedes aceptan esto, pero yo explico cómo se llegó a descubrir esto, ustedes entienden, si uno ve la necesidad, ve la pregunta, entiende la respuesta, si no tiene la pregunta, no entiende la respuesta. Entonces uno puede presentar todo, sincrónicamente o diacrónicamente, o sea, expandido en el tiempo. Y al expandir en el tiempo, aparecen los interrogantes, las preguntas, y uno entiende un poco más. Bueno, la cuestión que hacia 1930 logra determinarse que el átomo no es tan átomo, átomos significa indivisible no es tan indivisible sino que se descompone en tres partículas elementales protones y neutrones que forman el núcleo atómico y electrones de carga negativa que orbitan en torno al núcleo atómico se había logrado una simplificación extraordinaria, reducir todo a tres partículas. Pero este sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla, porque se siguieron estudiando, se siguió estudiando la composición íntima de la materia, y se encontraron mesones, hiperones, muones, neutrinos, hasta llegar a unos 200 se encontraron 200 partículas elementales. O sea, más que los 92 elementos. Tanto que un físico un físico suizo, Pauli, dijo irónicamente, si, si yo hubiese sabido esto, en vez de dedicarse a la física, me dedicaba a la botánica. Pero... En la década de los 60, un físico norteamericano, Murray Gelman, postuló la existencia de partículas más elementales, los quarks, ¿Qué serían los quarks serían partículas subatómicas en las cuales se descompondrían los neutrones y protones y otras muchas partículas lo voy a decir brevemente fue algo análogo a lo que hizo mendeleev pero en otra escala mendeleev que hizo dispuso los elementos y encontró periodicidades se ordenó los elementos de acuerdo a periodicidades. Bueno, Gellman hizo algo parecido. Hizo el, el cuadro de todas las partículas, las 200 que se conocían. Y se dio cuenta que había periodicidades. Y se dio cuenta que matemáticamente puede explicar todo con la combinación de partículas más pequeñas, con las cargas eh, con las cargas adecuadas. Inicialmente el modelo era, era teórico, porque los quarks no se podían detectar. Es más, al día de hoy no se pueden detectar. Por una complejidad física muy determinada, que no voy a entrar en detalles, no se puede... Por ejemplo, un, un, un neutrón está formado por tres tipos de quarks. Up, down, down. Up, down, down. No se puede separar de un neutrón un quark. ¿Por No existen quarks libres por una cuestión física constitutiva de la naturaleza siempre están unidos siempre están unidos entonces se los detectó en forma indirecta con experimentos muy complejos pero fue necesario algún tipo de detección aunque sea indirecta para aceptar el modelo si no, no se hubiese aceptado entonces las partículas elementales al día de hoy es lo que se conoce como modelo estándar serían más o menos las siguientes seis quarks con sus correspondientes anti -quarks. bueno otra ventanita abrimos la antimateria que es la antimateria no es una, una, una cosa exótica una idea descabellada la antimateria es materia de carga opuesta fue postulada hacia 1930 en forma teórica Y se le encontró, por 1931, con con el descubrimiento del, del llamado positrón, o sea, el electrón positivo. El electrón tiene carga negativa. Es la, la partícula responsable de la electricidad. que circula por un cable, el cable con el cual llega la electricidad a casa? Electrones. Una corriente de electrones, es lo que hace mover todo lo que conocemos. Todo el mundo moderno depende de los flujos de electrones. Bueno, existe el electrón positivo, llamado positrón. Y así hay antipartículas de cada partícula, con algunas excepciones. Y es una cosa peligrosa, porque cuando la materia se encuentra con la antimateria, se transforma en luz, con la emisión externa de energía. serrón es el diagrama de el choque de un electrón con un positrón negativo a la izquierda, positivo a la derecha, chocan y se transforman en dos fotones gamma. Dos fotones, luz. Se transforma dos partículas materiales en luz. Bueno, esto no es teoría, El fenómeno electrón-positrón se conoce hace mucho tiempo. Es más, la tomografía de positrones, que existen en algunos tomógrafos en la Argentina, se basa en esto, su es método de detección. ¿Saben dónde hay, dónde hay antimateria? Lo más cercano que tenemos, es una banana. En una banana hay antimateria. ¿Saben por qué? La banana tiene potasio, se sabe eso. Bueno, hay un isótopo del potasio en la banana que emite positrones. Trazas, muy poco, casi indetectable. Pero es positrón, es lo más cercano que tenemos a nosotros de aparición de positrones. Si tuviésemos detectores adecuados, detectaríamos que una banana emite positrones. Bueno, ese experimento se hizo y hace tres meses se hizo lo inverso. Hacer chocar dos fotones y que aparezcan un electrón y un positrón. Lo hicieron en Inglaterra. Así que esto está totalmente comprobado. No es una teoría, es algo verificable experimentalmente. Fíjense que yo insisto siempre cuando algo se verifica y cuando es teoría. Esto es fundamental. Bueno, teníamos entonces los quarks, los anticuarks... Los electrones, los fotones, o sea, las partículas de luz, ¿m? la luz, te me dicen, pero como no dijo que era una onda, la luz se comporta como corpúsculo y como onda, según los escenarios. Es un fenómeno realmente extrañísimo. Y hay una cosa importante que te voy a decirles. ¿Ustedes les parecerá que uno va explicando esto y ustedes creerán que se entiende todo no. se entiende en general mucho menos de lo que los físicos dicen a la gente hay cosas que son totalmente misteriosas como la luz puede ser al mismo tiempo corpuscular y ondulatoria no se llega a entender no se llega a entender aparte que hay un problema muy serio a estos niveles eh, esos, estos niveles dimensionales están muy lejos del universo macroscopio en el cual nos movemos o sea ocurren cosas que son casi inconcebibles imaginativamente y para la física es fundamental la imaginación o sea en general todos estos modelos son primero imaginativos si yo no puedo formar una imagen un modelo en física es muy limitado lo que puedo entender ustedes dirán ah, pero las fórmulas sí pero yo tengo que interpretar la fórmula La fórmula sola no me sirve de nada. Yo tengo que entender qué hay en la qué qué me está diciendo la fórmula. Si no manejo entes matemáticos, pero no me doy cuenta que está pasando atrás. Y acá estoy muy lejos de las cosas de la vida diaria. Bueno, fotones. El electrón tiene su familia. Hay un, hay dos tipos de electrones pesados el muón y el tabón que tienen 300 veces la masa del, del electrón o 3000 el tabón se fue la anteúltima partícula detectada hacia el 2001 en, un, en una serie de partículas. sí señor más fuerte no te escucho nada. Sí. Ah, bien Bueno, algo importante, no les dije que me preguntaran. Pregúntenme con cuando no, ent... bueno, no entiendan algo. Bueno, estarían preguntando desde el principio, pero en fin. Los nombres dependen de la buena digestión de los físicos, de su locura, de su imaginación, de su humor. ¿En serio? Quark, quark es, una, es una especie de broma. E eh, Gilman lo tomó de un libro de un poeta irlandés, Joyce. Free quarks for Master Mark. Es una rima sin sentido en un libro. Te dijo, "Ah, quark, me gusta." O oh, quark. Eh, partícula mu y partícula tau. Muon de mu, la letra eh, griega mu. Tau, tauón por una cuestión de clasificación, ¿no? Después, otra que no he hablado, el neutrino, que es una partícula de la familia del, del electrón, que es la partícula más evanescente del universo. Un neutrino puede atravesar un año luz de plomo sin desviarse. Es más, en este momento estamos siendo atravesados por neutrinos desde acá y desde acá miles de millones estamos siendo atravesados pues casi nada detiene el neutrino te dicen esto como se sabe hay detectores pero como si están evanescente lo que pasa si yo de si yo pongo un detector e intento detectar billones de eventos alguno va a ocurrir si yo te voy medir uno nunca Si, si sé que está ocurriendo a nivel de billones o trillones, alguno voy a detectar, así de simple. Retengamos del de choque electrón-positron algo muy importante. A partir de la luz puede generarse materia. A partir de la luz puede generarse materia. Esto guárdenlo. Y ahora hay que hablar de algo más. Y ya estaría casi todo preparado para el Big Bang. Porque todo esto que he descrito es estático. Ahora hay que poner esto en movimiento, en acción. O sea, hay que hablar de las fuerzas o interacciones. Bueno, así como la física logró reducir todas las sustancias a 92 elementos y después los elementos a átomos y, en definitiva, a las partículas elementales, algo parecido ocurrió con las interacciones, con las fuerzas. Ha sido posible reducir todas las fuerzas que conocemos en el, en el universo a cuatro cuatro fuerzas. Fuerte electromagnética, débil y, gra y gravitacional. La fuerza de, la, de las dos fuerzas de las cuales tenemos conciencia nosotros son la electromagnética y la gravitacional. La electromagnética es responsable de todos los fenómenos químicos, físicos y mecánicos de los cuales tenemos conciencia en la vida diaria. ¿Por qué puedo agarrar el vaso? ¿Por qué mis dedos no atraviesan el vaso? Porque los electrones de la última capa de mis dedos se repelen con los electrones de la última capa del vidrio, negativo con negativo se oponen y no pueden entrar. Entonces la materia no se interpenetra por eso, por la fuerza electromagnética. En este momento mis pensamientos... La, la base material de, mi, de las imágenes que yo estoy usando son una red neuronal en mi cerebro dije la base material de las imágenes porque otra cosa es los conceptos abstractos es una cuestión filosófica pero electromagnético es lo que me rodea bueno y por qué yo, no, por qué yo salto y vuelvo a caer sobre la tierra por otro tipo de interacción, la gravitacional. La gravedad me atrae a mí, la Tierra me atrae a mí hacia su centro. Bueno, mis zapatos chocan con el piso y no me voy al centro de la Tierra por la fuerza electromagnética. Newton por primera vez postuló la teoría de la gravitación. Y de vuelta, uno ahora ve lo de Newton, piensa en el Sol, la Tierra girando alrededor del Sol, los planetas, la, las estrellas en la Vía Láctea, y dice, bueno, es obvio, no es nada obvio. Nunca nadie había pensado en esos términos. No es nada obvio. Fue un cambio de paradigma, un cambio de paradigma fenomenal, el pasar a, pasar a concebir... La, los, las interacciones eh, pasar a conseguir las fuerzas como interacciones como algo invisible que atrae o repele ahora parece muy fácil implica un cambio conceptual de enorme importancia pero bueno gravitacional electromagnética fuerte y débil que son la fuerza fuerte y la fuerza débil La fuerte es la que hace que los electrones y neutrones estén pegados al núcleo del átomo. Si no hubiese fuerza fuerte, ¿por qué van a estar unidos electrones, protone, electrones y perdón, protones y neutrones? Los neutrones son neutros, los protones positivos. El protón no atrae el neutrón por fuerza electromagnética. ¿Por qué fuerza lo atrae? Por fuerza fuerte. Que a su vez la fuerza fuerte es la responsable de que los quarks formen protones, neutrones y otras partículas. Y la fuerza débil, y esto es imposible que yo lo pueda explicar en menos de 45 minutos, es la que dio lugar al bosón de higgs a la partícula divina es una fuerza muy débil muy muy débil pero de una importancia decisiva en la constitución de la materia que se fue descubriendo a, la, a mediados del siglo del siglo 20 para que tengan idea el rango de acción de la fuerza fuerte es 10 a la menos 15 metros 0,15 ceros, un uno, 0,18 ceros, un uno. Es el rango de acción de la fuerza fuerte y la débil. Sí. Claro, porque una cosa es la estructura que tiene algo y otra cosa las partes, los puntos duros de la estructura. Los puntos duros de la estructura nunca se deforman. Lo que se, lo que se deforma es la estructura en cuanto tal, pero no los puntos. Los, o sea, lo que vos ves, el achatamiento, es que se deforma, pero los electrones en sí no se interpenetran unos con otros. Eso es imposible. Es imposible que se interpenetren. Pero lo que pasa es que son puntos duros en la estructura que se deforma. Es otra cosa. Eso es lo que cambia. Bueno. Ya estaría todo listo para intentar dar una idea de lo que es el modelo del Big Bang. Bueno, acá una aclaración de, nuevamente, enorme importancia. Esto es importante, pero bueno. Esto que voy a hacer ahora, no sé lo que yo voy a hacer ahora, es lo que hacen los cosmólogos, los físicos, es una especulación. Y hay que tener cuidado, porque con todo lo científica que pueda hacer, con una buena comprobación experimental de una cantidad de cosas, no deja de ser una especulación. Pues vamos a intentar describir algo que, ocurri que ocurrió hace 14.000 millones de años. O sea, hay que ser cuidadoso con eso. Y a veces los físicos no son cuidadosos con eso. Hay un físico... Voy a, voy a, voy a criticar la conferencia... Le voy a leer exactamente lo que dice. Es un premio de física que yo lo sigo mucho, Robert Laughlin, muy muy inteligente. Dice lo siguiente... Deducir lo que pasó en los primeros momentos del universo a partir de observaciones actuales es como inferir la forma de unos vanes de dinamita a partir de los ladrillos y escombros que quedaron después de la explosión de un edificio de 15 pisos. No es posible. O sea, esto es una especulación racional pero con límites muy muy amplios ¿Eh? o sea que por así decir la, la, la certeza que yo tengo por ejemplo con respecto al al movimiento de un planeta eh, la evolución de una estrella que puedo comprobar es muy distinta de esto que es muy especulativo entonces está siempre que hay que tener idea de los límites en que está, nos estamos moviendo esto lo quiero aclarar Voy a seguir el abordaje de este tema del primer libro que yo leí con referencia a esta cuestión. Se llamaba Los, tre o se llama Los Tres Primeros Minutos del Universo. Es un clásico de Steven Weinberg, un gran físico teórico. Los Tres Primeros Minutos del Universo, un libro que apareció en 1978. Me acuerdo lo leí en Mar del Plata, en la playa. Yo estudié física, bueno, me gustaban esas cosas, me gustan. Y el autor bainberg luego de explicar mejor que yo obviamente todas estas cosas aunque yo explique más cosas que él porque la, la física avanzó bastante el 78 ahora hay cosas nuevas que no estaban en ese libro entonces él, él utiliza el siguiente recurso explicar esto como si fueran fotogramas de una película ¿Tiene una película los fotogramas bueno, empezar a mostrar fotogramas del big bang Bueno Vamos a hacer un diagrama con forma de línea, empieza a la izquierda y esa es el tiempo, la línea del tiempo. Extremo izquierdo, el Big Bang, o sea, la singularidad inicial. La física confiesa su absoluta inabordabilidad. porque vamos a ver que tendiendo al punto inicial todas las variables se desbordan. Se van a infinitos y no se puede no se puede trabajar eso. La física pretende decir algo a partir de la llamada era de Planck, o sea, a las 10 a la menos 43 segundos. que con el que inició la mecánica cuántica, o sea, la, la, la revolución científica del principio del siglo 20 Max Planck. Solamente diremos lo siguiente. En el instante 0 o Big Bang, o instante de la creación, o singularidad inicial, como llamen, aparecen los campos, la materia, la energía, el tiempo y el espacio todo simultáneamente Aparecen, repito, los campos, la, la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Te dirán que hay antes, no hay antes. No hay tiempo. Pero cómo pensar que no haya tiempo? La idea de creación es la siguiente no es que había un vacío, una nada y aparecieron las cosas. De un punto de vista teológico. ahora voy, Bueno, acá hay algo importante. Acá ya entramos directamente en la, en la, en la filosofía, en la metafísica y en la teología. Porque esto ya desborda el campo de la física. Desborda por todos lados el campo de la física. Y se plantean cuestiones que pueden solamente pueden tener respuesta metafísica sino teológica entonces de, un punto, de, de un punto de vista teológico la creación es así está dios está dios siempre eterno y de repente plop aparece el universo está dios y de repente dios hace aparece el universo y aparece el universo y no es que no es que había una nada antes no estaba dios y solamente dios y después está dios y el universo. Piénsenlo así, para tratar de entender algo que no es muy entendible por nuestra inteligencia. Pero bueno, aparece todo, el espacio y el tiempo. El espacio también, no es que la, la expansión se produce sobre un vacío. No, no, no, no, no. La expansión crea el espacio. La expansión crea el mismo espacio. Sí. bien fuerte, no se escucha. Bueno, Tengo una buena respuesta para vos. De un ateo, de un ateo, cuéntense, estaba comentando a la profesora Débora, al padre Pablo, que estoy leyendo un libro muy interesante, de un ateo, se llama, si lo buscan en internet lo van a encontrar, Anthony Flew, Anthony Flew. Este hombre era el ateo más importante de Inglaterra. Escribió libros y libros, dio conferencias. Era discípulo de C.S. Lewis, el profesor que escribió las crónicas de Narnia. Bueno. Y de repente, en el 2004, se convirtió. Y fue una conmoción, porque fue un hombre que estuvo 50 años escribiendo libros en defensa del ateísmo. Estaba convencido del ateísmo. ¿Y qué es lo que lo convenció? Entonces, en internet está el libro. El libro tiene dos partes. Una primera parte es por qué yo fui ateo. O razones para el ateísmo. El tipo es un filósofo. El libro es complicado. Creo que si ustedes lo bajan y se ponen a leerlo, es un libro filosófico denso. No es un libro fácil, aclaro. toda la primera parte es por qué yo era un... Tranquilo, ateo. La segunda parte es, ¿por qué empecé a creer en, en Dios? Y él pone tres razones. Y digamos, lo estoy leyendo ahora, lo empecé a leer hace un mes, y realmente me confirmó en todas las cosas que yo iba pensando. Pone tres razones, por las cuales salió del ateísmo. Y las tres razones son científicas. Y acá hay algo muy importante, chicos. Porque en general, ¿qué se nos dice? ¿Qué se nos dice? En general el mensaje que nos llega a nosotros de la sociedad de los medios es que la ciencia la ciencia es atea la ciencia va corriendo a la religión la ciencia va avanzando que deja cada vez menos espacio para la religión que es algo para gente subdesarrollada que no le da mucho la cabeza pero la ciencia explica todo es el mensaje que llega habitualmente eh, no es precisamente Es el caso. Y justamente la razón por la cual se convierte este flu, que no era un tonto, era un doctor en filosofía, una persona eminente, es por la ciencia. Por tres razones. El problema del origen de la vida. El problema de la racionalidad de las leyes del cosmos. Y el problema de la existencia del cosmos. Entonces él dice cuando llega el tema de la existencia del cosmos, dice lo siguiente, fue para mí un choque terrible en mis convicciones la aparición de la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque si el universo es siempre igual, si el universo es un dato, es un hecho de la existencia, yo puedo decir, bueno, ¿qué sentido tiene preguntarme por qué? Es, es, es la realidad, el universo es así y se acabó que era el, era el caso del universo estacionario, estacionario el universo sempiterno, siempre igual. ¿Por qué es así? Porque es así, se acabó. No hagas preguntas tontas, las cosas son así. Uno puede hacer una indagación más profunda, pero digamos, mucha gente con eso se queda, queda contenta. Pero si yo veo que de repente el universo tiene un inicio, ahí ya la cosa cambió completamente. Porque yo me pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué pasó antes? ¿Qué hay aparte del universo? a ¿Qué leyes obedece? O sea, la el problema del origen temporal es terrible. Y, y Flu confiesa que lo conmovió. Y en general, yo me di cuenta cuando leí el libro de Hock, de de Weinberg, que es ateo, que a Weinberg le molestaba mucho el tema del origen del universo, del origen temporal. Y trataba de Ya vamos a ver cómo descabullirse. Hawking hace lo mismo. Hawking el físico de la silla de ruedas también trata de encontrarle porque el tema del origen temporal es perturbador. Porque quiere decir que hay un un antes no y un después sí. Entonces, ¿qué pasó que para pasar de un antes no a un después sí? Quiere decir que un universo no es la única explicación. Si, si hay un no universo que pasa a ser universo, hay algo que es anterior al universo ontológicamente en cuanto al ser. Y ahí ya ya estamos ya un ateo está en graves problemas. porque un ateo se puede arca, quedar muy conforme con un universo tal cual ve, pero si el universo mismo le habla de algo que está más allá del universo, eso tiene un nombre de cuatro letras. Entonces, esto plantea directamente cuestiones teológicas. ¿Más o menos respondido? Buena pregunta. Bueno, se trata entonces de una creación ex nihilo, de la nada, como reza el doma cristiano desde hace 2000 años. Y entonces, bueno, como acabo de exponer, por primera vez una teoría cosmológica apoya el creacionismo del modo más explícito que uno puede llegar a pensar. Voy a hacer otra digresión de tipo filosófico-teológico, que me parece de, importan de enorme importancia. Fue pues la razón por la cual yo hablo de estas cosas. Bueno, una porque me gustan, pero otra es esta. Yo dije recién que se plantea en los medios y la sociedad en general una oposición entre la ciencia y la fe. Y que la ciencia va corriendo a la fe. Bueno, eso es cierto sobre todo a partir del paradigma de Descartes y de Newton. ¿Por qué? Porque ellos describen un universo puramente matemático, un universo en el cual no hay lugar para todo lo que no sea puramente cuantificable. Pero lo que es importante entender son dos cosas. En primer lugar, que el universo que describe la física no es todo el universo. Y es un físico tiene que tener tiene que tener idea de las proporciones. O sea, yo estoy dando un modelo de la realidad. Yo no digo que lo que yo digo es toda la realidad. Estoy dando un aspecto parcial de la realidad. Este modelo matemático, digamos, en el cual aparentemente no habría lugar para un creador hasta que aparecen este tipo de cosas, deja una persona tranquila. Pero aquí viene la primera pregunta que se hace flu, que es la racionalidad de las leyes del cosmos. El hombre llegó a plantear racionalmente leyes fundamentales del cosmos. Es el gran trabajo que ha hecho la física en los últimos 600 años. ¿De dónde viene esa racionalidad? Era algo que ustedes saben que Einstein era creyente. Einstein no era ateo. Einstein decía, evidentemente algo hay porque hay un ser inteligente que pone leyes inteligentes, sino cómo puede ser que la fórmula que yo hago en el papel se corresponda con lo que después voy a medir? ¿Cómo puede ser que la matemática que es concebida por la mente del hombre de repente tenga una correspondencia inmediata con las leyes de la realidad? Y una correspondencia perfecta o sea la mecánica cuántica llega a calcular por ejemplo propiedades del electrón con seis decimales a partir de una fórmula que obtuvo el hombre pero cómo puede ser que la mente del hombre formule matemáticamente algo que se corresponde a tal modo de tal modo con lo que yo voy mido y mido o sea, hay una racionalidad intrínseca en la naturaleza, y eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. ¿Por qué siempre se comporta? ¿Por qué hay simetrías? O sea, hay como una estructura eidético-matemática en la naturaleza. O sea, la naturaleza no es un caos. Hay un orden subyacente, un orden extraordinario, que el hombre va descubriendo de a poco. Bueno, yo lo que creo es que esa es una vía muy poderosa en la actualidad, para establecer una nueva alianza entre la entre la, la, la ciencia y la y la fe pues la, la fe cristiana sobre todo cree que el logos hizo el universo es el prólogo de san juan o sea la segunda persona trinidad, el logos divino por él fueron creadas todas las cosas cristo es el logos encarnado o sea hay una racionalidad en el, la cosmovisión cristiana creacionista Desde el momento en que es la racionalidad divina la que se expresa en el universo. Bueno. Entonces, Big Bang, cero. Después, era de Planck. porque esta cifra de 10 a la menos 43 segundos? Porque sería el límite teórico para una teoría unificada de la gravedad y la mecánica cuántica. O sea, una teoría unificada de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Bueno, puede decir muy suavemente esto. Dijimos que había cuatro fuerzas. El hombre tiende a unificar. A ver. Por una cuestión racional. Pero aparte el hombre, o sea, en, en, en la ciencia, en la física, subyace la idea de que las cosas son simples. ¿Qué de que las cosas son unificables, de que lo múltiple conduce al uno. Pero no solamente porque mi mente procede así, sino porque hay unidades en la naturaleza misma. Esto es algo metafísico. Esto no es demostrable físicamente. Entonces, es algo que está atrás de la física. Es una convicción profunda del hombre de que en la, en la, la naturaleza hay unidad, de que no es todo múltiple, que no es todo cambio, que hay una unidad intrínseca bueno la idea es que las cuatro fuerzas inicialmente eran una o sea que el universo en el momento le iban era simplicísimo y que al expandirse se fue como complicando también es como que se fue congelando y complicando esa es la idea subyacente en el big bang entonces habría una sola fuerza Bueno, esto que voy a decir ahora es totalmente hipotético, estimativo, razonable, pero nadie estaba con un termómetro ahí para medir esto. La temperatura del universo podría haber sido de 10 a la 32 grados. Pense lo siguiente, la temperatura más grande que hay en el sistema solar es el núcleo del Sol, que está a 20 millones de grados, o sea, 2 por 10 a la séptima grados, 2 por 10 a la séptima, hay 10 a la 32, uno seguido de 32 ceros, son cuatrillones de cuatrillones, una temperatura inimaginable, y yendo hacia el Big Bang, tendiendo infinito. O sea, ahí ya se había enfriado el universo, a 10 a la 32 grados. La densidad, 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico. 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene un gramo por centímetro cúbico. Y el radio del universo, 10 a la menos 37 metros. Esto es interesante. Y acá voy a hacer algo que tendría que haber hecho antes, pero nunca es tarde, dar una idea de idea dimensional del universo, bueno, idea dimensional de los átomos y las partículas elementales. El radio del átomo, 10 a la menos 10 metros, 0,10 y un 1. Radio del núcleo atómico, 10 a la menos 14. Radio del protón y del neutrón, 10 a la menos 15 metros. Radio del electrón, 10 a la menos 18 metros. Radio de los quarks, 10 a la menos 19 metros. Y estamos en la 10 a la menos 37 metros. El universo era cuatrillones de veces más pequeño que un quark. a 10 a la menos 43 segundos. ¿Qué era el universo en ese momento? Y acá hay que recurrir a algún tipo de imagen. Algún tipo de imagen. Era un plasma indiferenciado de partículas y campos. De los campos surgían partículas, y las partículas al interactuar volvían a los campos. Es medio como el diagrama ese de electrón-positrón y fotón. Estaba era como una sopa. Una sopa en la cual surgían partículas, volvían al ca los campos, campo electromagn, bueno, el campo era de las cuatro, era uno solo, volví y salía. Y sin querer hacer concordismo, no parece tan descabellado el Fiat Lux, el Fiat Lux del Génesis. Todo procedía de la luz y a la luz volvía. El Génesis dice, Dios dijo y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Inicialmente, es un estallido de luz. El Big Bang es como un estallido de luz. Y de la luz aparecen las partículas, y las partículas vuelven a la luz. Siguiente estadio, muy, muy teórico. 10 a la menos 36 segundos. El universo se expande y se enfría y se separan la gravedad de las otras tres fuerzas, o sea que habría dos fuerzas, la gravedad y las otras tres juntas. Es llamada era de la gran unificación, por la unificación de la fuerte y la débil electromagnética. Era inflacionaria, y acá voy a decir algo interesante entre 10 a la menos 36 y 10 a la menos 32 segundos hay una teoría llamada teoría de la inflación cósmica que dice lo siguiente el big bang explota va estallando y de repente hay una superexpansión. O sea, va, hace como así. Esto es una pura teoría. ¿Saben para qué es la teoría? Esto me llevó muchos años darme cuenta por qué era esto. Porque no es, no es fácil, a ver, no es fácil muchas veces ver la idea subyacente de ciertas cosas, atrás de ciertas cosas. No es nada fácil. No es nada fácil. Sobre todo si aparecen teorías, fórmulas, ecuaciones... Pero, repito, siempre hay algo atrás que uno tiene que tratar de entender. El universo es muy extraño. ¿Por qué? Porque esta explosión no es caótica. Es una explosión ordenada. Es una explosión con un elevado grado de orden. Cosa que no tiene nada que ver con lo que conocemos no es caótica entonces de repente eh, uno encuentra que lo, si, eh, zonas del universo que no han tenido conexión entre sí, causal tienen la misma propiedad la misma estructura son iguales, el universo es igual en todo es isótropo es igual en todas las direcciones pero si la explosión fuese totalmente caótica, esto no podría ser así se han hecho experiencias de hacer explotar cosas, de analizar explosiones, por así decir, analizar explosiones. Cuando uno analiza explosiones acá en la Tierra, eh, se producen cosas caóticas. No aparece la estructura tan ordenada del universo tal cual lo conocemos. Entonces, ¿la inflación para qué es? Es para lo siguiente, para evitar una explicación que vaya más allá. Entonces, yo digo lo siguiente, el universo empezó suave, todo estaba conectado casual causalmente y de repente una superexplosión explosión que hizo que las zonas que estuvieron conectadas causalmente conservaran similitud. De hecho para eso, para explicar de algún modo cómo puede ser que haya orden en medio de una explosión que aparentemente debía ser caótica. Pero es una pura especulación, ¿no? Luego sigue la era de los quarks entre 10 a menos 12 y 10 a menos 6 segundos se separa la fuerza electromagnética y débil de la fuerte el universo estaba formado por las cuatro fuerzas conocidas electrones y neutrinos pero los reyes y señores eran los quarks pero la temperatura todavía muy alta 10 a la, a, la, a la 15 grados kelvin todavía no había protones y neutrones estaba todo muy caliente o sea Piense lo siguiente, al principio... verán ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están los planetas? No, no, ni estrellas, ni planetas, ni elementos, ni átomos, ni protones, ni neutrones, todo era mucho más básico. Al segundo de la gran explosión, el universo se enfrió lo suficiente para que se formen protones y protones y neutrones. Porque hasta entonces los cuarges estaban libres. Ahora ya los cuarges no están más libres, están confinados dentro de los protones y neutrones. Entonces hay protones, neutrones y electrones. Pero todavía no hay átomos. Está todo muy caliente. Temperatura 10 a la 13 grados. O sea, 10 billones de grados. Bueno, entre el segundo y los tres minutos. Acá hay algo que es uno de los misterios de la naturaleza. ¿Por qué estamos nosotros? ¿Se acuerdan el, el diagrama que yo hice, electrón, positrón, fotones? Eso es muy importante. A partir de fotones yo puedo formar electrón-positrón. O sea, a partir de dos campos yo hago aparecer partículas. Pero aparece partícula y antipartícula en proporciones iguales. Al llegar al segundo, el Big Bang, la materia y la antimateria empiezan a aniquilarse mutuamente, a transformarse de vuelta en luz. Si hubiese, si hubiese habido una igual cantidad de materia antimateria, no existiría nada ahora porque todo hubiese vuelto a la luz. Entonces no habría más que luz en el universo, nada más. Pero resulta que la reacción esa tiene un levísimo desequilibrio hacia la materia. O sea que cuando toda la materia y antimateria se transforman en luz, queda un resto de materia que somos nosotros. Existe justamente un resto porque hay una asimetría sutilísima de la naturaleza también justo esa que permite que estemos nosotros. Si no estuviese esa simetría, no existiríamos. Y acá aparece un tema que ha sido muy trabajado, es el ajuste fino que hay en todas las variables del universo para que estemos nosotros y exista el universo tal cual lo conocemos. Si hubiese pequeñas variaciones, sea en la carga del electrón, la masa del electrón, el tamaño del protón, la fuerza de gravitacional, la constante gravitacional, si todo está ajustado para que estemos nosotros, si eso variase un poquitito, el universo no sería tal cual conocemos. O sea, el universo no tendría la posibilidad de sustentar la riqueza que sustenta actualmente. Podría ser toda una nube de hidrógeno, o todo una sola galaxia, sin nada más. O sea, está todo ajustado para que necesitamos nosotros. Era de la nucleosíntesis, entre 3 y 20 minutos luego del Big Bang. La temperatura ha bajado a 10 a la 9 grados, hasta el punto de que un protón y un neutrón pueden unirse para formar un núcleo de... Deuterio, o hidrógeno pesado, o sea, de y permitir la función de núcleos de helio. Pasados los 20 minutos, la temperatura ya no lo permite, por lo cual se consolida la proporción actual de 3 átomos de hidrógeno por cada uno de helio. Esto convenció a muchos enemigos del Big Bang. Voy a explicarlo suavemente. Se observa en el universo que hay... Tres átomos de hidrógeno por cada átomo de helio. La proporción es 3 a 1. Bueno, para que eso ocurra, tienen que haberse, en los primeros minutos del Big Bang, formados los núcleos de helio, porque después ya no se van a formar. Y esto lo retomo en, en dos minutos. Era fotónica entre tres minutos y 300.000 años después del Big Bang. A los 300.000 años, el universo se enfría tanto, 4.000 grados, que permite que núcleos, o sea, que protones y protones o neutrones, o dos protones y dos neutrones, capturen electrones y formen átomos de hidrógeno y de helio. O sea, recién aparecen átomos 300.000 años después del Big Bang porque la temperatura bajó suficiente para que un protón pueda capturar el electrón y forma un núcleo de un, un átomo de hidrógeno. Bueno, pregunta ustedes me pueden hacer ahora. ¿Y los otros 90 elementos? Es un gran problema. Pues digamos, los elementos hay que cocinarlos con temperatura suficiente. Pero en el Big Bang había demasiada temperatura. Era un horno demasiado caliente y después se había enfriado demasiado. Entonces, ¿cómo se forman los elementos? O sea, el Big Bang me permite formar el hidrógeno y helio, nada más. Pero después se enfrió mucho. Bueno. La teoría es la siguiente. Es la única que hay. ¿eh? Si no se explica de esta manera, hay que decir que directamente Dios hizo los átomos. Así, con la mano. Porque si no, no hay proceso físico para explicar lo que voy a decir. Si no es como lo voy a decir. Yo dije al pasar, dije al pasar que las estrellas tienen ciclo vital. Nacen, se desarrollan y perecen. ¿Qué es una estrella? Una estrella es una nube de hidrógeno que por la atracción gravitacional se concentró. Esto no es pura, pura teoría. Ahora observo, estrella en formación, con el milagro este del delay temporal por la velocidad de la luz. Entonces puedo observar esto, se observa. Entonces, ¿qué es una estrella? Cuando esa nube de hidrógeno se va concentrando va levantando temperatura va levantando temperatura va levantando temperatura cuando la temperatura es suficientemente alta empieza a fusionar hidrógeno en helio y eso es la bomba de hidrógeno eso emite energía entonces la, la, el, la estrella es como un equilibrio dinámico entre la gravitación que tiende a concentrar todo en un punto y las explosiones que hay en el núcleo de la estrella que manda la materia para afuera. Es un equilibrio dinámico. Interim, la estrella va consumiendo su hidrógeno y lo va transformando en helio. Pero la masa de una estrella es limitada, no puede vivir indefinidamente. dependiendo Esto depende del tamaño de la estrella, puede vivir 100 millones de años, mil millones de años, 5.000 millones de años o 30.000 millones de años. Todo depende de la masa. Nuestro sol se le calcula en unos 5.000 millones de años. Más. Ya tiene 5.000, 5.000 más. Porque va quemando el hidrógeno. Cuando quema el hidrógeno, empieza a consumir el helio. Y luego, si el estrés es grande, transforma el helio en carbono. ¿Por y así siguiendo hasta llegar al hierro pero lo va fusionando porque la temperatura de una estrella muy grande es de 100 o 200 millones de grados que es la temperatura que permite cocinar núcleos pesados sin esas temperaturas y presiones no puedo cocinar núcleos pesados entonces como la, la, la doctrina es la siguiente una primera generación de estrellas cuando una estrella muy grande llega a cierto estadio explota y produce lo que llama una supernova que se detectan habitualmente varios varios cientos por año con los elementos que tenemos cuando explota una supernova la estrella consume en una en una semana todo el combustible de 5 mil millones de años o sea que en una semana la super o en un mes la supernova ilumina tanto como toda la galaxia después pueden ver en internet hay muchos eso tengo por en el PowerPoint, uno ve una galaxia y de repente un punto que brilla como toda la galaxia. Es una supernova que estalló. Y ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? La supernova es la única que puede dar, puede repartir hierro y elementos pesados por el resto de la galaxia, que a su vez van a formar la segunda generación de estrellas, en la cual habrá planetas, en la cual podremos estar nosotros. O sea, nosotros estamos pertenecemos a una segunda generación de estrellas y planetas que se alimentaron de una supernova que estalló hace, pónganle, 8 mil millones de años. Bueno, esta es la única explicación física al día de hoy que puede haber para la existencia de nosotros. Si no, no hay forma de, de físicamente explicarlo. Bueno, a los 100 millones de años comienzan a formarse los primeros aglomerados de materia, que dieron origen a las estrellas y a las galaxias. La formación es jerárquica, siendo las pequeñas estructuras, las estrellas, las que se forman primero, luego las galaxias, luego los cúmulos y luego los supercúmulos. Entonces, si se acuerdan el primer diagrama que hice, la imagen que uno tiene que retener es la siguiente como grumos en una sopa. ¿Ven una sopa, Quaker? ¿Les émola? ¿Los grumos? Bueno, el universo es así. Hidrógeno se va concentrando, hay núcleos que van concentrando cada vez más materia, gravitacionalmente traen más materia, estrellas, galaxias, cúmulos, supercúmulos. Dejé para el final la última apoyatura experimental del Big Bang, que la voy a exponer ahora porque llegó el punto de entenderlo. El universo no tendría por qué ser como es actualmente. Algo de esto dije hace un rato y lo voy a desarrollar ahora. Si en el momento de la gran explosión, la materia inicialmente se hubiese distribuido de un modo totalmente homogéneo, totalmente homogéneo, no habría en este momento más que una inmensa nube de hidrógeno. No habría planetas, ni estrellas, ni galaxias. O sea, tiene que haber desde el inicio una inhomogeneidad inicial que son como las semillas sobre las cuales el resto se estructuró después. Si no hubiese esa inhomogeneidad inicial, el universo no sería, ser una gran nube de hidrógeno y nada más. Bueno, en los años 90 se hicieron con satélites, telescopios espaciales, mediciones mucho más precisas del fondo de radiación de microondas, el que habían descubierto Penzias y Wilson en 1964. Se lo midió con fineza, y se encontró que este tiene esta estructura o sea esto es una imagen de la estructura fina del fondo de radiación de microondas fíjense los grumos qué es esto es la radiografía es la radiografía de la temperatura del, del big bang a 300.000 eh, años de ocurrido o sea que hay inhomogeneidades ya en el mismo Big Bang. Y esto sería la estructura es el dibujo aquel la imagen aquella la estructura del fondo de, de radiación de microondas tal cual se lo mide actualmente o sea que esto sería una radiografía fósil de cómo era la distribución en el big bang a 300 mil años del big bang y esto es como es ahora o sea el universo se estructuró en función de, lo, de las inhomogeneidades que había inicialmente en la misma explosión Bueno, esto es inexplicable. Esto es así. O sea, si no hubiese puesto hubiese, si no estuviese puesto a dedo eso inicialmente, no estaríamos nosotros. El universo no sería así y no estaríamos nosotros. Fíjense lo siguiente. Yo que guardo guardo los guardo los recortes esto es del 25 de abril de 1992 ustedes no existían no existían, no existían directamente dice, se confirmaría la teoría del Big Bang. o sea, fue el día en que se dio a conocer este diagrama y aparece Hawking ¿no? ahora es interesante lo que la, las expresiones ¿no? dice, este es el, el santo grial de la cosmología usan expresiones teológicas, religiosas siguiente punto, debate teológico Esto directamente apunta hacia la cuestión de Dios. Y no hay vuelta que darle. O sea, los artículos mismos dicen esto. No es, un, no es una lectura que yo hago amañada. En no, no. Cuando se ap aparece la, la cuestión, la cosa se plantea en términos teológicos, de entrada. Bueno, otra. La partícula divina porque partícula divina, partícula de Dios. O sea, estos descubrimientos apuntan a una causa que va mucho más allá de lo meramente material. O sea, que desde el inicio el universo tiene una estructura que va más allá de la materia misma. A ver, esto a ver si puedo enfatizar lo importante. O sea, esto va más allá de la materia. Esto es la estructura misma en la cual la materia se dispone. O sea, es algo inmaterial. Es como una impronte inicial sin la cual no había, habría podido desarrollarse hasta ser como lo conocemos. Esta foto es la tercera apoyatura experimental del de Moreno Big Bang. Es así llamado hallazgo de anisotropías dentro del fondo de radiación de microondas. Antes de terminar, ya ya eh, encaramos la parte final. También otra cosa importante para que ustedes entiendan. Cuando yo voy diciendo todo esto, se expande, los pasos de uno a otro no se conocen. O sea, el nivel de especulación que hay detrás de esto y de incertidumbre es muy grande. Se saben cosas muy grosso modo, muy gruesas y si están en buena correspondencia con los datos que observamos actualmente, pero que hay muchas extrapolaciones. Entonces, cuando ven que un físico habla muy con mucha seguridad de esto, no. No es así. Acuérdense lo que dice eh, eh, este Laughlin, es como deducir la forma que tenía el pan de trotil con el cual hice volar un edificio a partir del estudio de los restos. No, no la incertidumbre es muy grande. Y ahora van a ver una incertidumbre todavía más grande. Evolución cósmica. Desde el momento que se plantea el, el, el modelo de Big Bang expansivo, surgió una cuestión, o sea, si, si ya el universo tiene una historia y hay un tiempo y hay una evolución, nos preguntamos por el destino del universo, ¿qué va a pasar? En Estados Unidos no había problema, era siempre igual. Acá no, acá pasan cosas. Entonces yo ahora quiero hacer prospectiva, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y de entrada se vio claro el siguiente panorama, y eso estaba en el primer libro que yo, yo, yo leí. Hubo una explosión. El universo se expande. De las cuatro fuerzas, hay una sola fuerza que actúa a nivel macroscópico, a nivel, digamos, galáctico, que es la gravedad. La fuerza fuerte y la débil no actúan en el interior del núcleo atómico. La electromagnética por la diferencia de carga, se apantalla y no tiene influencia a nivel planetario o estelar o galáctico, solamente queda la, la gravitación, que es atractiva. La gravitación es una fuerza atractiva, no repulsiva. Entonces, se da el modelo como una tensión entre dos posibilidades. Una expansión indefinida en el caso de que la gravedad no pueda concentrar de vuelta toda la, la masa, o una expansión hasta un límite máximo para que se produzca luego una contracción. Si la gravedad logra frenar la expansión inicial hasta un radio máximo, el universo va a colapsar y se va a producir un big crunch, una gran implosión. bueno Como a los físicos no les gusta este tema del origen del universo, del origen temporal, ¿Qué es lo que ya el libro de Weinberg postulaba? Bueno, ¿qué tal si hay rebotes? Ciclos de implosión expansión. Con lo cual volvemos a una estructura cíclica indefinida. Expansión, implosión, expansión, implosión. ¿No? Entonces ya el problema del origen en el tiempo, porque nuestro universo sería un eslabón de otra serie de universos que venían atrás. La otra posibilidad es que la gravedad no logre frenar la expansión, y sigue, sigue indefinidamente. Bueno, Acaso clave, la clave de todo esto. La clave de todo está dada por la relación entre la fuerza de gravedad y la fuerza de la expansión inicial. ¿Es esto, no? Si yo tiro la tiza con esta fuerza de la tiré, vuelve a caer en mi mano, o sea, el cam la tiza no logra escapar el campo gravitacional terrestre pero yo tiro la tiza a 10 a kilómetros por segundo que es la velocidad de escape del campo gravitacional terrestre si la atmósfera, ¿no? atmósfera bastante más pero ponen la luna que es menos 5 kilómetros por segundo si yo tiro algo le doy un impulso inicial sin impulso subsiguiente, o sea, un solo impulso inicial, no sigo llevándolo, lo tiro. Sin atmósfera, a 10 kilómetros por segundo, la tiza no vuelve a la Tierra. Escapa del campo gravitacional terrestre. Para cada campo gravitacional se calcula la velocidad de escape. Es una cuenta fácil. Bueno, lo mismo ocurría con el universo. Si la expansión inicial, la velocidad de escape del universo inicial fuese mayor que aquella que se puede calcular por la masa del universo, el universo se expandiría indefinidamente. Si no, podría contraerse y podría ser que hubiese un ciclo de expansión e implosión. Bueno, esto gustó mucho. Gustó mucho la posibilidad de que hubiese ciclos de expansión implosión, porque elimina el tema del origen. Entonces se pusieron los físicos y los astrónomos a ver de calcular esto de algún modo. Si puede la ciencia actual de algún modo determinar cuál de los dos modelos es el verdadero. Bueno, y acá aparece algo... en 1998 se hizo un experimento midiendo la velocidad a la que se alejan unas supernovas muy particulares, de las cuales se podía calcular la distancia con bastante precisión. No voy a entender, es un tema bastante complicado. Pero se encontró, el resultado es muy comprensible. El descubrimiento científico del año, y los científicos recibieron 10 años después el Nobel. el universo se expande de manera acelerada. Yo no sé si ustedes van a llegar a entender la relevancia que tiene esto. las presento, fuerza igual a masa por aceleración, para que haya una aceleración tiene que haber una fuerza, si yo veo una variación de la velocidad, o sea, de la, una aceleración, tiene que haber una fuerza, toda vez que hay una aceleración hay una fuerza, y toda vez que hay una fuerza hay una aceleración, ley de Newton, vigente como el sol que nos ilumina desde hace 4 siglos, bueno si el universo se expande en forma acelerada y la gravitación, que es la única fuerza que actúa a escala cósmica, es atractiva. ¿Me quieren explicar cómo se produce eso? Quiere decir que hay una fuerza desconocida que sobrepuja a la gravedad y expande el universo. Y al día de hoy, hoy que es 20, 28 de octubre del 2014, no se sabe nada no se sabe absolutamente nada le digo puesto yo lo chequeo mes por mes a ver si encontraron algo nada de nada de nada de qué es lo que expande el universo los físicos cuando no saben poner un nombre hay que poner un nombre de algún modo no pues si no, no lo llaman dark energy energía oscura. O sea, hay algo oscuro, dark, porque no se sabe nada. Por el desconocimiento. Hay algo, alguna entidad, algo que expande el universo y no lo deja contraer. Pero no se sabe qué entidad está produciendo esto. No se sabe nada. Pero lo grave es que algo hay que encontrar porque si no se ven abajo la física newtoniana A ver, se viene abajo un instrumento con el cual se armó todo esto. No sé si me entienden. Es muy serio. O sea, realmente es es está como, hasta que no se encuentra realmente qué es eso que expande el universo, está como en, en, en figurillas toda la explicación. Porque no se puede explicar nada más ni menos que eso. Sí, señor. no porque esa fuerza terminó eso es un impulso inicial pero no, no hay nada o sea la gravedad permanentemente atrae atrae hay entes materiales que generan gravedad y atraen pero hay sustancias ¿eh? hay entes que atraen permanentemente en el caso de un impulso el impulso es instantáneo y después no sigue la cosa es como cuando yo tiro la tiza La tiza sigue a pesar de que yo la solté de la mano. Sería eso. Una cosa es llevar la tiza así y otra cosa hacer esto. Este sería el caso del Big Bang. Pero acá hay algo que va llevando la tiza a nivel cósmico. lo que pasa es que lo de abajo era antes de que apareciera la dark energy en realidad el dibujo es acelerado yo lo que hice abajo era cómo sería si solamente estuvieran la gravedad y el impulso inicial en realidad es, se sigue expandiendo aceleradamente o sea que se expande se expande eso se sabe de, desde desde hable Pero lo que no se podía sospechar era que se expandiese aceleradamente. La idea era que se expandía desaceleradamente, porque solamente actuaba la gravedad. No, no, pero es que esto no es la galaxia. Estos son los supercúmulos que se expanden. Esto excede la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, el grupo local. Los supercúmulos se expanden así. No, no, no, no hay no hay propor... no no, esto no, estamos hablando de cosas de una escala que nos supera por muchos órdenes de magnitud. No, no, no hay forma. No hay explicación para esto. ser una fuerza antigravedad de alcance universal de la cual se desconoce todo. Eso todavía no se sabe. O sea, perdón, perdón. La velocidad que es más grave, más rápida, porque es aceleración. Ahora no se sabe si varía la aceleración. O sea, ya por lo menos han encontrado una aceleración. Ahora hay que seguir midiendo. Bueno, ¿escucharon lo que dijo él? Bueno, ¿qué pasaría si esta aceleración continúa y se acerca a la velocidad de la luz? Bueno, ahora hay modelos posibles, algunos hablan de esto... es que si esto siguiese, es como que desgarraría todo, o sea, como que si esta fuerza eh, expansiva que no conocemos terminaría por desgarrar todas las cosas del universo, y en el límite, bueno, ¿qué pasaría si se, se, se acerca a velocidades como la luz? Bueno, eso es to totalmente hipotético en este momento, ¿no? Pero son escenarios nuevos que que se plantearon a partir del descubrimiento en 1998 de la expansión acelerada. Que era algo absolutamente... Miren, fue un, fue un balde de agua fría. Porque nadie, nadie, nadie preveía cosas semejantes. Todos daban por sentado que era una desaceleración. Si, si llega a la velocidad de la luz, ¿no se le hace infinito el tiempo? No, no, pero eso ya sería... No, lo que pasa es que la velocidad de la luz es un límite... Eh, hasta don, hasta donde la física sabe actualmente y hasta donde ha verificado es una pared física como tal porque qué es lo que pasa? porque yo no puedo superar la velocidad de la luz? Bueno, supuestamente ustedes no tienen que tenerle miedo a las fórmulas. Supongo. Bueno, eso es de acuerdo a la teoría de relatividad de Einstein. ¿Cómo varía la masa en reposo en función de la velocidad? M0 es la masa en reposo, B es la velocidad de un ente, C es la velocidad de la luz, y MC sería, perdón, MB, me equivoqué, MB en vez de MC... Es la masa a la velocidad B. ¿Qué pasa si B se acerca a C en el denominador S? B cuadrado sobre C cuadrado. ¿Qué pasa si B es muy parecido a C? ¿A, C? ¿A dónde se va eso? Eso se va a 1. ¿1 menos 1? Dividir por 0, ¿a dónde se va? A infinito. O sea, la idea es que a medida que yo acelero un cuerpo y lo acerco a la velocidad de la luz la masa, o sea, la resistencia que me ofrece a la aceleración es que es más grande. Ergo, la energía que le tengo que dar es que es más grande, tiene infinito. Entonces, solamente puede viajar a la velocidad de la luz una partícula sin masa, el fotón. El fotón no tiene masa. La partícula de luz, el fotón, no tiene masa. Por eso viaja a la velocidad de la luz. Pero en cuanto una partícula un ente tiene masa opone resistencia a ser acelerado y una resistencia creciente fíjense cómo va como la inversa de una raíz cuadrada y esto se va así a infinito entonces esta sería la razón física por la cual no se puede llevar un ente material de masa no nula a la velocidad de la luz Tiene mucho el de de la fe. y es que la luz No. Entonces hay que dejar la masa para salir del tiempo. La luz es... Esa es la vida eterna, creo. ¿Por eso de algún modo? No, no, la, es que la luz es como una... como un analogado de lo divino en la creación. Claro. Incluso hubo teólogos medievales Pasa que esos... Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero es, es totalmente hipotético. Señores, con esto he terminado. Para la...